Obvious que desde Agricultura Familiar nos viene a dar una actualización de la situación de las trabajadoras y los trabajadores de ese sector que están un poquito postergados, parece o no es así, Gustavo. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por llamar y por interesarse de la situación de los trabajadores y específicamente en este caso de Agricultura Familiar de la Nación. Sí, Gustavo, la verdad es que desde enero que no tenemos este, ninguna ofi información oficial o, o contante y sonante, y por eso nos viene muy bien la comunicación contigo. ¿Cuál es la, la situación, sobre todo de las personas que habían quedado despedidas, ¿no?, de agricultura familiar, y que en algunos casos habían logrado reincorporaciones y en otros estaban pendientes a reincorporaciones. ¿Cuál es la situación, Gustavo, ahora? La situación es, es que estamos este, en un, en un stand-by,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 y con las excusas y con, con las no, no poder eh, resolver porque lo tenía que resolver un funcionario de mayor jerarquía que no te recibe o que te patea para dentro de un mes y cuando se cumple ese mes tampoco te recibe. Entonces entramos en la misma, en la misma práctica de otros gobiernos, ¿no es cierto?, que no resuelven. ¿En la misma dinámica pero... o en la misma eh, eh, inercia, se podría decir, en vez de dinámica? Este... Claro, sí, por ahí uno. yo soy misma, pero digamos que es, es una variante que a los fines prácticos a nosotros nos resulta igual, porque seguimos sin trabajo y seguimos sin brindar el servicio que sabemos brindar. En este caso, por darte un ejemplo, con el, el, el tema este de la pandemia que además aletargó todo, que además retrasó y dificultó todo. Imagínate que hoy como, como trabajadores y trabajadoras se nos, cuesta, se, se nos dificulta mucho más la manifestación porque no, no podemos estar en la calle, no podemos eh, dinamizarnos, no podemos movilizarnos. Claro. Entonces eh, cae todo en el circuito virtual, Con lo cual es mucho más difícil, ¿no es cierto? Visibilizar Manifestar o, o manifestarse, claro, definitivamente. Claro. Por ahí es más difícil entonces también hacer llegar la voz y el reclamo de las trabajadoras y los trabajadores de, de ese sector a quienes corresponde y como vos estabas diciéndonos, este, no siempre responden o hay alguien que no está atendiendo el teléfono, no se muestra, no da señales. En enero, Gustavo, nos habías adelantado que en parte parecía, lo, lo veían ustedes relacionados, también con una respuesta de tipo política, porque muchos de los despedidos o de las despedidas son activos políticamente ¿Es, es, ¿esto puede, se, se mantiene o parece que la justificación es lo de la pandemia y, y con eso basta? No, la, el, esa fue la justificación para echarnos a muchos de nosotros que teníamos este, digamos participación en la lucha activamente en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras eh, ahora, ese fue el gobierno anterior, este gobierno lo que no hace es reparar esa situación, o sea, lo, la, la, la reconoce y promete una reparación desde la dialéctica, digamos, lo dice, pero no lo hace, eh, este, escudados en cuestiones presupuestarias, en, en cuestiones de organigrama, pero la verdad es que de principio de año a esta parte se le estuvo pagando religiosamente al FMI, miles de millones de dólares, eh, y parte de ese dinero podría haber servido para recomponer eh, esta estructura del Estado, para reforzar la estructura del Estado que necesita, eh, digamos, brindarse a salud, por ejemplo, y no se está haciendo. Entonces, nosotros tenemos bastante, bastante bronca con respecto a este gobierno, porque dice una cosa y hace la otra, exactamente. Muy bien, o por lo menos eh, no, no hace lo que, dijo, lo que dijo expresamente que iba a hacer con el tema de las reincorporaciones. ¿Quién es específicamente? ¿Cuál es el sector o del, del gobierno que tendría que brindar la respuesta o, por, o, o canalizar esto, Gustavo, Gustavo? ¿Sería el Ministerio de Función Pública o es... O es otro. No, principio el que inter... tiene que resolver es el ministro de Agricultura. El ministro Luis de O sea, Luis Basterra es el que tiene que encargarse de que esto se, se, se, se, se realice y, y que tengamos digamos, una respuesta favorable. Eh, digamos, los canales burocráticos los tendrá que resolver él. Eh, digo, digo, para nosotros que nos digan no no tenés que hablar conmigo, tenés que hablar con el otro, es simplemente una excusa para ganar tiempo y no resolver nada. Para seguir dilatando. El tema es que además, si fuera por la cuestión presupuestaria, Gustavo, parece que estamos frente a un escenario en el que el gobierno nacional no tendría dificultad en emitir un poco más si fuera necesario, pero eh, tampoco creemos que sean tan grandes las sumas este, que comprenden el, los salarios de los trabajadores y trabajadoras que quedaron afuera. Este... No, no, si nosotros, digamos, de, de, de los, sueldos, los sueldos nuestros son siempre sueldos precarizados, eh, a pesar de ser profesionales y de tener experiencia eh, y, de, y, de ser, y de ser, digamos, eh, formados específicamente para una tarea, eh, eso no se reconoce en la parte monetaria. Y de cualquier manera estamos hablando de 300 trabajadores y trabajadoras en todo el país, no es un universo muy nutrido, no le complicamos el presupuesto absolutamente a nadie, eh, pero bueno, lógicamente, si abren la puerta, eh, por donde pasemos nosotros van a pasar otros reclamos, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, este gobierno no está dispuesto A, a resolver cuestiones que vienen arrastradas desde el anterior, desde el anterior y, y digamos, parte de la campaña fue resolver esas cuestiones. Estas cuestiones no están resueltas. Y te digo otra cosa más, robándote un poco de tiempo. Actualmente, no, la delegación de La Pampa está colaborando con eh, la municipalidad en reparte usar los móviles que tenemos abajo de los árboles, ¿Eh? esperando que alguien los, los, los, haga, los haga útiles para repartir un poco eh, esta ayuda eh, humanitaria que se le está brindando a las personas de, más vulnerables de menos recursos. Imaginate vos qué buen trabajo podríamos hacer en todo el territorio de la, de la, de la provincia y de la República toda, si todos los trabajadores estuviéramos activos y estu o sea, conocidos. Ahí se entrecortó un poquito, Gustavo, pero repetime esa última frase. Imaginate el trabajo que haríamos todos si estuviéramos laburando. Claro, si estuviéramos todos los técnicos y las técnicas, que conocemos el territorio y que conocemos a las familias y conocemos las necesidades, qué buena ayuda podríamos ser para esta mano que quiere dar el Estado, ¿no es cierto? Y sin embargo acá estamos, sentados en la vereda mirando desde este lado de la vidriera. Claro, la verdad es que eh, esa, esa parte es la que más ruido hace, sobre todo por lo que había anunciado el Gobierno Nacional en, este, en, en la búsqueda de un camino que acercara las experiencias tanto de los trabajadores eh, de la tierra, los verdaderos laburantes de la tierra y que son los verdaderos productores de alimentos, eh, de movimientos sociales y la expertise que podían aportar ustedes, la verdad es que es totalmente entendible que todo esto tendría que estar componiendo un universo que los ha dejado afuera, que los está dejando afuera. ¿Cuál va a ser, Gustavo, la manera de protestar y de poner vuestras voces a consideración? Gustavo, vos sabés que se entrecorta y directamente no se escuchó el principio de tu respuesta. Se entrecorta, ahora yo se pierde... A ver si Gustavo nos puede contar, Gustavo Rongobius, de ATD de Agricultura Familiar, hablando de las trabajadoras y trabajadores despedidos en Agricultura oh, Familiar y que están esperando, y sigue, sí, ahí, ahí venís, a ver, a ver si... Sí, estoy acá, estoy acá, te corto muy en, un, bien. en un momento, pero acá estoy, sí. Muy bien, nada, te preguntaba por la metodología utilizada para eh, llevar adelante esta manifestación, esta protesta, ¿cómo, cómo la llamaríamos, Gustavo? Bueno, nosotros de acá de La Pampa estamos eh, fomentando un plenario nacional de delegados, nuevamente, de manera virtual, obviamente, vamos a tener que usar una de las plataformas, este, de las aplicaciones este, que están en, de moda, en cierto, Zoom o alguna de esas, este, para, para ver si podemos eh, digamos, de, definir alguna estrategia de lucha que va a tener que ser por estos canales virtuales que, que se están utilizando actualmente. Eh, y, y ver cómo le damos, cómo le damos visibilidad a este, este problema que se sigue manteniendo. Claro. Este, el, el tema es que eh, la voluntad está y lo que está también es la imposibilidad de, de amucharnos, de salir a la calle este, para tomarla con una manifestación. El primero de mayo, eh, Gustavo, de la semana pasada, eh, ¿qué, ¿qué reflexiones les permitió o te permitió a vos tener eh, sobre todo en el, en el marco de esta pandemia y este y cómo cómo la, la, la razonaste Gustavo a la jornada y Muy... sí, fue una, una una jornada digamos de, institucionalmente estuvo bien todos participaron digo lo que lo que yo lamento es que por ahí ante las dificultades eh, que todos conocemos en lugar de unificar el, el recuerdo de, de este primero de mayo, que no es un festejo, ¿no es cierto? Es bueno es hacer la aclaración claro, claro. que es una fecha, digamos, que recuerda eh, uno de los momentos más duros en la lucha por los derechos de los trabajadores, porque, digamos, el asesinato de, de los trabajadores que dieron origen al día del trabajo este, tiene que ver con la lucha por las ocho horas, sí, sí, por sí. las famosas ocho horas que hoy la mayoría de los trabajadores Puede, puede, puede tener como exigencia de trabajo. ¿Eh? Antes era mucho más y era totalmente libre albedrío del patrón. Entonces no es un momento de festejo, es un momento de reflexión y un momento de, de, de recordar cómo se inician las luchas y, y creo que ahí estamos eh, un poco flojos con, con, con esa parte, ¿no es cierto? Se toma el primero de mayo como un feriado para disfrutar y no es para disfrutar y menos en las condiciones que estamos. Hoy los trabajadores son los más golpeados por esta pandemia porque los que va, viajan en transporte público, los que se asinan en una fábrica, los que tienen que eh, este, lidiar con, con menos eh, elementos son los trabajadores, ¿eh? los trabajadores de salud que les cuesta conseguir los, los elementos... Eh, sanitarios, los trabajadores que tienen que estar recogiendo los residuos, los trabajadores que tienen que estar en contacto con gente permanentemente, bueno, esta, esta es la, la, la parte de la sociedad que se pone más en riesgo. Claro, claro, pero además el resto de los laburantes y de las laburantas, Gustavo, este, enfrentan en muchos casos rebajas salariales y la precarización, si pueden volver a laburar, este, está garantizada, se podría decir. Vamos bueno, a ver si... Este... Sí. Este, este, es otro tema, este es otro tema doloroso de ese primero de mayo que vos me estás refiriendo, ¿no es cierto? No, no podemos quedarnos solamente en recordar una fecha y sabiendo que hay sindicatos burócratas que ya están firmando eh, a, la, a la baja los sí, salarios, sí, sí. que ya están firmando congelamiento de plantas, es decir, que no van a contratar a nadie más neces necesario que sea, y ya están firmando acuerdos de despidos. Y es, es así, esto es real, ¿no ah, es cierto? Sí, Entonces sí. se viene, se viene para la clase trabajadora una etapa durísima, durísima, que requiere que, eh, digamos, los gremios estén a la altura de, de, de la lucha que se viene y, sí, sí, sí. y necesitando y que respondan... una unidad máxima. Este, que lo que pasa es que además, Gustavo, son los, eh, los encargados naturales de responderle al trabajador y a la trabajadora por las conquistas, por sus derechos y estar firmando, aceptando la... Las, estas subparitarias, podríamos decir, porque son salarios este, que se vuelven cada vez más exiguos, eh, está totalmente a contramano de lo que es el derecho de las trabajadoras y trabajadores en Argentina. Totalmente, hay, totalmente. Hay una, un gran desafío por delante, pero vemos, viste, con lamentablemente, vemos encarnada en la propia CGT, Gustavo, la aceptación tácita de que va a haber despidos, de que hay que negociar a la baja los salarios de los trabajadores, y la verdad que da mucha bronca porque si hay algo que se ha puesto en evidencia es que el sistema estaba bastante roto y estaba todo el mundo de los laburantes y las laburantes en Argentina... Este, tiene mon un montonazo de gente fuera del sistema, de gente no registrada, bueno... Mucho, mucho por delante, mucho por hacer. Eh, ¿Qué esperás que, que va a ser del, de la pandemia? Y lo último, eh, Gustavo, que te pido, eh, ¿qué, qué, ¿qué esperás que va a ser de la pandemia en esta última etapa? Ponele, que se va a ir diluyendo hacia fin de año seguramente, por lo menos. Pero ¿qué esperamos este, de estas reacciones que van saliendo del mundo del laburo y de lo que pueda llegar a responder el gobierno en sus distintas formas? Lo que pasa es que el gobierno en algún momento, tanto el gobierno como los gremios, van a tener que ponerse a la altura de las circunstancias porque hay millones de trabajadores que van a ver una situación insostenible y que de alguna manera toda esa burocracia que está armada va a verse resquebrajada ¿eh? y va a verse superada por las bases. Porque, a ver, digamos, hoy los sindicalistas, los sindicalistas se pueden sentar con el gobierno y acordar una cuestión, pero si las bases no refrendan esa cuestión y no la sostienen, por más firma que tengan, no se va, no se va a sostener eso. Claro. Entonces, se viene, pues te digo, se viene una etapa de lucha... Eh, cierta y de base, donde vamos a tener que empezar a darle respuesta a estos trabajadores y a estos desocupados, que también son de la clase trabajadora, porque el desocupado también pertenece a nuestra clase, y darle respuesta porque esa gente también tiene familia, come, duerme, vive y, y tiene derecho a vivir. Seguramente, seguramente. Y bueno, y tu sector justamente está muy relacionado no solo con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, Gustavo, sino también con eso que mencionaste hoy a la pasada sobre la soberanía alimentaria de la clase trabajadora. Gustavo, te agradecemos muchísimo este rato y bueno, te invito a que prontamente nos volvamos a poner en comunicación eh, para ir reflejando si hay avances o si hay retrocesos y de paso podemos por ahí un poquito más adelante, Gustavo, si te, si te gusta hablar específicamente más de, un poco más de política y de cómo vamos viendo los acuerdos logrados, porque por ejemplo están los aceiteros que hay que sacarse el sombrero firmaron una paritaria con un 25% de aumento para su sector, ¿qué te parece esa? ¿Qué es lo que corresponde? O sea, nosotros estamos viendo lo que, lo que debería ser normal como si fuera un logro extraordinario, ¿por qué? Porque naturalizamos que vamos perdiendo derechos todos los días, tal. y eso no puede ser es, esa es la visión que tenemos que tratar de cambiar. Tal cual, tal cual, es en la otra dirección. Gustavo, muchísimas gracias, que tengas buen resto de la jornada Bueno, gracias, muy amable por la comunicación y cuando quieran estamos a disposición ¿eh? Dale, dale, de una Gracias Gustavo. Buenísimo, hasta luego Hasta luego. Gustavo Rongovius es de ATE